Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impurezas y sin imperfección. Yo soy el océano de luz purísima donde tiene su vida todo lo que contacte con mi ser. Yo soy aquí y yo soy allá. Yo soy el poder, la inteligencia y el amor divino. Amada presencia, te invoco a la acción. El poder de mi presencia, yo soy, es una sustancia autoluminosa que irradia en todas direcciones al yo invocarla. Invoco al poder de mi presencia, yo soy. Para que me dé el autodominio, yo soy, el aplomo que controla todo, yo soy, la única presencia y el único poder aquí. Yo soy el maestro interior que gobierna y controla todos mis procesos mentales en perfección crística. Yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva y la acción positiva en todas partes, contra todo impulso negativo que se te pueda presentar en el día. Yo te borro al instante. Yo te quito todo poder. Tú no puedes afectarme ni a mí ni a mi ambiente. Yo ordeno a través de mi amada presencia que esta situación sea ajustada y que se manifieste en el orden y la armonía, donde quiera que yo me encuentre. Mi presencia en el universo es un constante brotar y emanar de luz, vida, verdad y liberación hacia todo lo que yo contacte. Yo soy la imagen y semejanza de Dios. Yo soy la perfección y califico mi mente, mi cuerpo y mi mundo con perfección. Aquí estoy, amada presencia. Úsame hoy en tu nombre por tu poder y autoridad. Amada Presencia localiza en donde quiera que se encuentren aquellos seres o animales a quien yo haya podido dañar en cualquiera de mis vidas pasadas y transmuta todo daño con la llama violeta consumidora. Yo le quito poder a todo lo que no sea mi amada Presencia. A ella le doy el único poder de actuar en mí. Yo soy todo en todo al decir la fórmula Yo soy. Yo soy está en todas las cosas y este reconocimiento, hasta para armonizar totalmente todo, especialmente esta apariencia. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora que consume toda la energía mal usada por mí desde mi individualización y es uno, mi corazón, al latido del corazón universal en el nombre de mi amada presencia. Yo soy por el poder y la autoridad que me confiere. Yo desbarato esto, es decir, cualquier situación negativa que se esté presentando en mi día. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar a like, suscribirte y dejarme un comentario. Gracias, gracias, gracias.